La vicepresidenta Cristina Fernández sufrió un intento de asesinato y hoy habrá una gran marcha de repudio a Plaza de Mayo. Anoche en la puerta de su casa un hombre gatilló una pistola a centímetros de su cabeza sin que saliera el disparo a pesar de que tenía cinco balas en el cargador. El agresor fue detenido e identificado. como Fernando Andrés Sabag Montiel de 35 años, nacido en Brasil y que vive desde chico en Argentina. Con el correr de las horas se supo que recientemente había aparecido en varios móviles de televisión porteños criticando al actual gobierno. Hoy habrá una marcha Plaza de Mayo convocada desde las 12 por el Frente de Todos para defender la democracia y también hay convocatorias en distintos puntos del país. El presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional minutos antes de la medianoche en su mensaje. repudió lo ocurrido, llamó a terminar con los discursos de odio y decretó para hoy feriado nacional para que el pueblo pueda expresarse. Dijo: "Querido pueblo argentino, en el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad". Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada. Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros, que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general. A rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado Que asegure la vida del acusado, que hoy se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera, se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Por ese motivo, he dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional, para que en paz y armonía. El pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz, y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado. Buenas noches. d i s e i n t o s sectores sociales y políticos repudiaron el intento de asesinato de Cristina Fernández. Lo hicieron la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la Cgt, que convocó a una reunión de urgencia para hoy a las 10 y media de la mañana, la Cta Autónoma, la Cta de los Trabajadores, que convocó un paro nacional activo para hoy, los organismos de derechos humanos, la organización Amnistía Internacional, el Partido j u s t i c i a l i s t a el Frente de Izquierda, los bloques parlamentarios de Junto s por el Cambio, entre otros. El partido j u s t i c i a l i s t a Bonerencia a además suspendió el congreso previsto para mañana en la localidad de Merlo, que iba a cerrar la vicepresidenta Cristina Fernández. Los bloques parlamentarios del Frente de Todos convocaron anoche una conferencia de prensa para expresar su repudio al ataque y su solidaridad con la expresidenta. Vamos a escuchar a la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia m o r ó al diputado y dirigente de la asociación bancaria Sergio Palazzo y al jefe del bloque de senadores oficialistas José Mayá. Expresarle a la vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad por este hecho lamentable que ha ocurrido a ella, a su familia. Estamos eh, esperando pronte, el pronto esclarecimiento de este hecho. O sea, nuestra preocupación es que se esclarezca de forma este, inmediata este acontecimiento. Lamentamos profundamente lo que ha pasado. Nosotros queremos la paz social para la Argentina. Y, y estamos a todos a trabajar por la paz social en la República Argentina. Recién hemos tenido también este, la visita de los senadores de la oposición que vinieron a expresar también su solidaridad. Valoramos ese hecho. Es un momento difícil para la Argentina. Convocamos también a los diversos actores sociales con responsabilidad en medios de comunicación, en la justicia y en distintos estamentos de la sociedad a que En cierta medida traigan p a z a la Argentina y no odio como están haciendo todos los días destilando odio en la Argentina porque las consecuencias son lo que acaba de pasar. Un grupo de secretarios generales, un grupo de secretarios generales de distintos espacios sindicales le hemos pedido al Consejo Directivo de la CGT que se arbitre n medidas con un cese de actividades urgentes y con una gran movilización. En repudio a la violencia política ejercida sobre la presidencia de la nación, sobre la vicepresidenta de la nación, que no solo tiene que ver con el atentado de hoy, sino tiene que ver con ataques sistemáticos que sufre desde hace tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. En las próximas horas vamos a comunicar formalmente desde ambos bloques las actividades que iremos desarrollando. Le pedimos a la militancia que aguante. Y un gran y fuerte abrazo de todos y de todas, Cristina. No aflojes. Y también repudiaron el atentado dirigentes de oposición que habitualmente expresan mensajes de odio hacia la vicepresidenta, como por ejemplo el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el diputado Ricardo López Murphy. La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, no repudió el ataque, sino que lo calificó. como un hecho de violencia individual y criticó el mensaje del presidente Alberto Fernández y la declaración del feriado para hoy. Y el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández tuvo repercusión internacional y fue repudiado por presidentes y ex presidentes de América Latina. Lo hicieron los ex mandatarios de Ecuador Rafael Correa, de Brasil Lula da Silva y de Bolivia Evo Morales. También los actuales presidentes de Venezuela Nicolás Maduro, de Chile Gabriel Boric, de Cuba Miguel Díaz Canel, de Perú Pedro Castillo y de Ecuador Guillermo Lasso, entre otros. El foro argentino de radios comunitarias también repudió el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández. La principal red de comunicación popular del país expresó en un mensaje en sus redes digitales su solidaridad con la expresidenta y afirmó que el atentado contra su vida es un punto de inflexión en el sistema democrático de Argentina. Escuchamos al presidente de FARCO, Juan Delu. El repudio total de toda la comunicación comunitaria y popular. y l foros argentinos, radio comunitarias, hoy de todo el país se levantan, todos los medios se levantan, las comunidades para repudiar estos acontecimientos. En una de las imágenes más grotescas que hemos visto, sin ningún tipo de duda, o s e c t o r e s que han tensionado el sistema democrático, pero lo de hoy eh, ha pasado el límite lo tolerable y las imágenes son demasiada crudas, crudas para no sensibilizar y movilizar a todos los sectores. Ojalá que mañana, con un amplio repudio del pueblo, se pueda pasar a otra etapa democrática. que algunos sectores puedan frenar esta escalada de violencia y de odio y podamos finalmente establecer normas sobre las cuales eh, bueno obviamente no se debería cruzar eh, noche de mucha charla de mucho encuentro entre todo el pueblo argentino y de mucha expectativa ojalá el encuentro de mañana sirva para pasar y dar un paso adelante a la democracia Información internacional ahora en el noticiero de Farco porque en Chile se realiza el plebiscito para definir si se aprueba o no la nueva constitución será este domingo este es el informe de nuestro compañero Gustavo p e s e t a desde Radio Futura qué tal Pepe un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco este 4 de septiembre va a haber una nueva elección de elecciones en Chile porque se estará votando por la nueva constitución si aprueba o no la nueva constitución Vamos a escuchar al analista a internacional Florencia Lagos Neuman que nos da su parecer con respecto a este tema. Este domingo se va a votar definitivamente se lleva a referendo el nuevo texto, la nueva Carta Magna que va a regir a Chile, una Carta Magna que contempla derechos eh, sociales fundamentales que antes no estaban. En, en la Constitución de Pinochet, obviamente, porque lo que hizo eh, Pinochet el neoliberalismo y la concertación que vino a consolidar el neoliberalismo fue más que nada eh, mercantilizar los derechos fundamentales como la salud, la educación, la cultura, todo se volvió un lucro. Es entonces este domingo donde se va a refrendar este proceso que fue un proceso democrático, un proceso donde fueron quizás el más democrático que ha tenido Chile. A lo largo de su historia, gracias, insisto y lo subrayo y lo reitero, porque es muy importante que nadie se puede adjudicar este proceso más que el pueblo, los pueblos de Chile. Son los pueblos de Chile los que corrieron el cerco. Ha sido una campaña que se ha visto muy, muy polarizada y esto generado por la derecha, por los medios de comunicación de la derecha que han incentivado a llevar esta campaña a un clima de violencia extrema. Entonces consideramos que es importante no dejarse provocar, evitar estos enfrentamientos violentos y acudir a las urnas de manera masiva, porque este proceso, recordemos que costó vidas, ha costado mutilaciones, ha costado hasta el día de hoy presos políticos en Chile. Entonces muy importante que eh, se corra el cerco y haya valido la pena. tantos sacrificios de tantos años de tantas décadas para que por fin este legado horrible que parecía una camisa de fuerza que no se podía romper se desate y de una vez por todas el pueblo chileno los pueblos de Chile seamos libres y claro que es así el tener una nueva constitución es comenzar una nueva historia es escribir su página de libertad y más aún en un país como ha sido el castigado Chile Esperemos entonces todos para este domingo la participación popular en este tema tan importante en el país tras Andino. Reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Pezeta desde Radio Futura Ciudad de la Plata. Visita nuestra agencia de noticias agencia.farco.org.ar En el cordón industrial del sur de la provincia de Santa Fe, Capitán Bermúdez se escucha el informativo Farco por la radio comunitaria p o r i y a j ú FM 90.7. Y esta fue la primera edición de informativo Farco de hoy, viernes 2 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chao.